RCN presenta Culto de Celebración Un enlace en vivo y en directo Desde el Centro Familiar de Adoración Siloe Quédese junto a nosotros días, bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo a través de Radio Emaús y Televida. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se unen a nuestra sintonía. Aquí iniciamos la transmisión del culto de celebración en este día domingo 20 de mayo. Ya han avanzado los días de este mes y nosotros esperamos que ustedes hayan aprovechado cada, cada minuto, cada segundo para estar en presencia del Señor. Y hoy, una vez más, nos reunimos en este lugar para para poder celebrar, para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con muchos de nuestros hermanos quienes hoy llegan, eh, desde muy temprano han estado llegando, lo hemos estado viendo en el bloque anterior, donde nuestros hermanos ahí nos comentaban todo lo que iba aconteciendo y nosotros también esperamos que ustedes puedan animarse en esta mañana y compartir junto a nosotros. Ya prontamente estaremos eh, compartiendo con ustedes todo todas las imágenes, todas las alabanzas, todo lo que hay preparado. En este culto de celebración Pero antes vamos a ir a un momento de oración Y yo les pido que nos acompañen también en este momento especial Padre eterno, Señor en esta hora Ante tu presencia estamos, Dios mío Venimos ante ti, Dios mío, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas, Señor, y en esta hora, al poder llegar a este culto, Señor, y al poder ser partícipe, pedimos, Dios mío, que esa bendición que viene de lo alto pueda ser sobre nosotros, Señor, que tu presencia, y tu Espíritu Santo pueda fluir hoy en una manera especial, no tan solo en quienes puedan llegar hasta este lugar, sino también aquellos que estarán siguiendo la transmisión del culto a la distancia, Dios mío, en sus trabajos, en sus hogares, donde ellos se encuentren, que tu presencia pueda alcanzarle Dios mío, y que tu palabra pueda hablar a sus vidas también, pueda ministrar, pueda levantar, pueda fortalecer, Señor, pueda entregar esa palabra de dirección y de guía que cada uno necesita, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos y pedimos esa bendición para cada uno de nuestros hermanos quienes estarán hoy siguiendo este culto, Señor, para la gloria de Dios, amén y amén. Bien, así damos inicio entonces a lo que es la transmisión en vivo de este culto de celebración. Saludamos a toda la cadena de radio Emmaus en Chillán, en Chillán Viejo, en San Ignacio, Angol, Padre de las Casas, Panguipulli, por supuesto en San Carlos y a nuestros hermanos de Televida también. Le damos la más cordial bienvenida Bien, a esta a transmisión en vivo y en directo. Y nosotros queremos eh, saludar inmediatamente a quien nos estará relatando todo lo que va a estar aconteciendo en el templo y para eso saludamos a nuestro hermano Felipe. Felipe Herrera, hermano Felipe, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga. Muchas bendiciones, hermana Katy. Nos encontramos aquí en lo que es la parte posterior del templo, en lo que es la entrada. Ya hemos visto una bastante asistencia de nuestro hermano, una muy buena asistencia en este día, a pesar del frío, de la llovizna. Y aún siguen llegando algunos de ellos. Y ya nuestro hermano que está a cargo de la coordinación, nuestro hermano Luis Martínez, ha dado inicio, ha saludado a la congregación honorado también a la presencia de nuestro Dios y en estos momentos se encuentran en la alabanza principal Amén, compartamos entonces hermano Felipe este hermoso momento de alabanza Amén Z dar la gloria al Señor en esta mañana. A Él venimos a cantar, a Él venimos a adorar en Señor, Jesucristo aleluya, bendito es nuestro Dios, exaltado sea su nombre, aleluya grandes son sus maravillas en medio nuestro aleluya le damos la gloria a Dios gloria, gloria, gloria aleluya gloria a su nombre bendito es aleluya bendecimos a nuestros hermanos que están a la distancia le damos la bienvenida a los hermanos que están viendo la televisión que están escuchando la radio que están a través de internet que se han bendecido en esta mañana den un aplauso alabanza al Señor y esa bienvenida a aquellos que están siendo bendecidos desde sus hogares a la distancia un saludo muy especial para ellos que el Señor les bendiga en esta mañana y reciban, aleluya, bendición sobre bendición sobre sus vidas. Alabado sea nuestro Dios. Dice el Salmo 47, Pueblos todos, batid las manos, aclamad con voz de júbilo, porque Jehová Altísimo es temible. Rey grande, sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, el cual amó, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios. Cantad. Cantad a nuestro Rey. Cantad. Porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. En esta mañana vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar con inteligencia los vamos a poner de pie y vamos a cantar al Señor vamos a bendecir su nombre con nuestros labios vamos a pronunciar alabanzas desde nuestra inteligencia para el Señor vamos a cantar esta mañana vamos a bendecir su nombre vamos a exaltar su nombre con inteligencia aleluya bendito es el señor señor aleluya alabado sea nuestro dios gracias jesús gracias mi dios aleluya bendito es nuestro dios no cese de alabar a dios aleluya alabe a nuestro dios aleluya hoy es un día especial aleluya en que hemos venido a alabar a dios hemos venido a exaltar el nombre del señor aleluya hemos venido a bendecir el nombre de de aquel que nos salvó Que nos redimió del pecado Aleluya, nos compró a precio de sangre Aleluya Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría Aleluya, bendito Dios Te alabamos, te bendecimos Señor, aleluya Alabado sea tu nombre Cristo Alabado sea tu nombre Señor Jesús Aleluya Aleluya mi Dios Aleluya mi Dios Te alabamos Jesús, aleluya bendito eres Dios alabado sea nuestro Señor Jesús tome su asiento mi hermano hay un mover especial en esta mañana aleluya el Espíritu Santo está en medio nuestro aleluya moviéndose de una manera especial aleluya así como lo ha hecho el día domingo anterior así como lo ha hecho el martes en la escuela bíblica el jueves ayer el sábado Hoy Dios se moverá de una forma especial, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Avisos de la semana. Qué lindo ambiente tenemos ahí en el templo, un hermoso culto. Estamos viviendo junto a todos nuestros hermanos y esperamos que usted también en su casita esté aprovechando esta instancia, esta mañana, estos eh, minutos previos a lo que es la palabra del Señor. No se canse de alabar el nombre de nuestro Dios. Sin duda hay motivos más que suficientes para exaltarle, para poder entonar un cántico de alabanza ante la presencia del Señor. Y más aún cuando se une esa alabanza con todos nuestros hermanos acá en el templo, Sucede algo maravilloso en nuestra vida Hermano Felipe Usted está ahí en medio del templo ¿Cómo está viviendo ese ambiente? Eh, hermana Cati acá tenemos un hermoso ambiente la presencia del señor ha estado fluyendo de una manera especial ha empezado a tocar vidas, corazones siendo también nuestros hermanos a través de las mismas alabanzas ministrados así que hay un hermoso ambiente ya preparado para lo que es la palabra del señor hermana Cati si sí, se puede ver eh, a través de la pantalla y nosotros lo podemos vivir acá también es, eh, esa presencia maravillosa que comienza a, a fluir cuando eh, cada uno de nosotros entrega esa alabanza de nuestro corazón y eh, en el templo, hermano Felipe, nuestro hermano Luis está comentando también lo que son las actividades para la semana de nuestro ministerio. Sabemos que hay muchas actividades, hay mucho trabajo que se está realizando constantemente, especialmente el día de mañana. Hay una actividad especial, hermano Felipe. Sí, tenemos acá en lo que es desde muy temprano el Encuentro de Jóvenes. Mañana lunes 21 de mayo, para aquellos que no están escuchando, cierto tenemos aquí en el templo Barros Arana 436, Encuentro de Jóvenes. También tenemos lo que es en, en la semana, el día martes 22 de mayo, tenemos la Escuela Bíblica, si lo hay como dato importante también, el día sábado 26, tenemos nuestra Noche de Milagro en este lugar. Así es, hay muchas eh, actividades que se están realizando eh, en nuestro ministerio y esperamos que nuestros hermanos puedan participar de cada uno de ellos. Recordarles también el día miércoles 23 de mayo eh, nuestras hermanas Dorcas se reúnen acá en el templo a las 19:45 horas. y Se han estado tratando temas focalizados hacia la familia, hacia los hijos, su deber como esposa y en este día miércoles eh, van a estar tocando el tema la separación y el desapego de los hijos, así que un interesante tema que es vemos hay muchas hermanas que están pasando por esa, ese proceso y esperamos que Dios también pueda bendecirles a través de estos temas y de, esta, de estos cultos especiales que se están realizando. Sí, sin lugar a dudas, nuestro ministerio sigue con bastantes actividades, lo cual también nos llevan como congregación a un crecimiento espiritual en todas las áreas jóvenes, en nuestras hermanas Dorcas. Y también algo importante que para aquellos que no conocen al Señor tendremos esa hermosa noche de milagros. Sabemos que Dios aún sigue haciendo milagros en medio de su pueblo, en aquellos que también no le conocen trayendo salvación. Y como dato importante también, hermana Cati, que el día 28 de mayo también empezamos con lo que es tiempo de sembrar para los medios de comunicación para el sostenimiento de los, de los mismos de lo que es radio, televisión en este lugar Así es, es un eh, espacio muy importante, son dos días que se ocupan durante el mes los últimos dos días, lunes y martes del mes para poder estar en este desafío económico tiempo de sembrar, así que esperamos que nuestros hermanos ya se vayan preparando y puedan disponer también de ese aporte económico, y nosotros seguimos en este culto de celebración estamos transmitiendo en vivo y en directo lo que es el desarrollo de este culto, cada alabanza, cada momento especial que hemos estado viviendo y ya prontamente estaremos escuchando el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro Pastor Hugo Alfonso Montesinos, así que usted manténgase en sintonía eh, y pueda compartir junto a nosotros eh, todos estos momentos especiales en presencia de Dios Sin lugar a dudas todos los momentos son especiales en la presencia así de nuestro es. Dios Hemos tenido también un un, un fluir de, de hermanos han empezado a llegar, eh, quizás por el clima un po, ha mejorado un poco y hemos visto cómo han podido llegar familias y matrimonios, eh, quizás lentamente, pero han, han llegado, han concurrido a este lugar para, para lo que es la adoración a nuestro Dios, la alabanza, el poder reunirnos como día domingo, quizás en la semana un poco complicado, pero nuestros hermanos en este día se han dado cita para asistir al templo y poder así disfrutar un momento en familia también. Lo que es importante poder oír palabra del Señor, Y Dios aún sigue aquí ministrando, tocando. Nuestros hermanos se encuentran en un momento de reflexión también a través de lo que es la palabra de nuestro hermano. Ha, ha entregado quizá una cita de reflexión y nuestros hermanos están a punto ya de comenzar a orar para por lo que es eh, la palabra del Señor. Y en este lugar, hermana Katy, se, se ha vivido y se está viviendo ya un, un hermoso ambiente. Así es y creemos que será mucho mejor cuando podamos escuchar también lo que Dios tiene hoy para nuestra vida La verdad que ya estamos en el tiempo eh, un poco más de frío, nos acercamos ya al mes de junio Estamos en este tiempo ya de invierno donde el día amanece un poco más frío Hay una llovina, hay lluvia de repente, pero creemos que eso no es una excusa para no estar en este lugar La necesidad que hay en nuestra vida debe ser mucho mayor a lo que hay eh, en el tiempo A los impedimentos que a lo mejor pueden haber en una forma cotidiana, la necesidad que hay en nuestra vida del Espíritu Santo y de la presencia de Dios tiene que ser ese motor que nos impulsa a poder asistir y a poder estar congregándonos constantemente porque eso es lo que Dios también requiere de nosotros y esta es la oportunidad y este es el día como decía nuestro hermano Felipe que a lo mejor en la semana es un poco más difícil por el trabajo, por las actividades que se están realizando pero este es el día y es la oportunidad para poder estar compartiendo en presencia del Señor. Y hermano Felipe, usted nos comenta ahí lo que sucede en el templo y si podemos compartir también lo que está pasando allá. Sí, compartamos la oración que nuestro hermano Luis está llevando a cabo para aquellos que nos están oyendo y viendo a través de televisión, así que damos paso a eso. Sabemos que durante la semana, Dios eterno y poderoso, te hemos fallado, Señor. No hemos sido lo mejor, lo reconocemos, reconocemos, Señor que no somos lo mejor ante ti pero anhelamos Señor que tu Espíritu Santo nos dirija que nos levante, que nos dé fuerza Señor que tu Espíritu Santo nos dé poder Señor y en esta hora Señor nos presentamos ante ti pidiendo perdón Señor que tú seas renovando nuestras fuerzas, renovando Señor aleluya ese deseo que hay en nosotros Pedimos especialmente por los ancianos, por los enfermos, por aquellos que están en sus hogares sin esperanza, Señor. Intercedemos por ellos, intercedemos por aquellos que no tienen esperanza, ni ánimo, ni deseo, ni nada, Señor. Pedimos por ellos que tú les levantes, que tú seas haciendo algo especial, que tu Espíritu Santo se derrame de una forma especial, Señor. Sobre los televidentes Sobre aquellos que están escuchando la radio Señor Que en esta mañana sean bendecidos Que sean tocados Que sean ministrados Señor a través de tu palabra Tócales Bendíceles Renueva sus fuerzas Señor Que nosotros Señor Podamos recibir De tu Espíritu Santo Que muchos Que muchos Señor Sean bautizados en el poder de tu Espíritu Santo que tu poder fluya de una forma especial no tan solo aquí sino que en todos los lugares donde se escuche tu palabra Señor sean tocados sean bendecidos sean renovadas nuestras fuerzas en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús te lo pedimos amén, amén y amén, aleluya bendito es nuestro Dios damos un aplauso a nuestro Señor Jesús batid manos santas batid vuestras manos oh bendito Dios nos ponemos de pie y cantamos al Señor bendito es nuestro Dios alabado sea nuestro Señor Bendito Jesús, damos gracias al Señor, dile un fuerte aplauso de alabanza al Señor, agradecemos a Dios su bondad y su misericordia, bueno es el Señor, gracias Señor Jesús, si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado, tiendale la mano, salúdele, damos muchas gracias al Señor por estar acá hoy y poder verles también a ustedes, poder compartir en esta mañana la bendición del Señor, agradecer a Dios por su amor y su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ya tenemos a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos en el altar Y prontamente estaremos escuchando Palabra del Señor Esperamos que ustedes hayan estado siendo bendecidos A través de todo lo que se ha estado transmitiendo Durante esta primera parte Y ya preparándonos eh, Preparando nuestra vida, nuestro corazón Para poder escuchar Palabra del Señor Y es un día especial Hoy es el día en el que Dios nos ha permitido Poder reunirnos en este lugar Y poder ser bendecidos a través de su presencia Y esperamos que cada uno de ustedes También pueda tener esa disposición de escuchar, de de poder eh, tener ese deseo de que Dios les hable una vez más. Hemos tenido hermosos cultos durante la semana, el día de ayer tuvimos un hermoso culto también acá en el templo, un culto de gracia y, y sin duda la palabra de Dios eh, bendijo nuestra vida, nos habló, nos ministró y creemos que hoy también eh, Dios tiene algo especial y algo nuevo para nuestro corazón. Hermano Felipe, usted está... Eh, en el templo, nos puede comentar cómo está el ambiente ahí, cómo se preparan también nuestros hermanos para escuchar prontamente lo que va a ser el mensaje. Amén, hermana Cati, aquí nos encontramos todavía eh, dentro del templo. Hemos visto cómo el Señor ha, ha tocado vidas, ha ministrado corazones a través de esas alabanzas y sabemos que aquellos que también están a través de Radio Emisora Semaús y a través de Televida eh, han sido ministrados. Tengo el tema ya, hermana Cati, en este, en este momento eh, se encuentra en Marcos 512 al 20 de la serie Guerra Espiritual y lleva por tema el nombre La Región de Gadara. Sabemos que sin lugar a dudas esta palabra nos bendecirá, nos ayudará a mantenernos en lo que es la senda del Camino del Señor. Eh... Es bueno ver que eh, los temas que nuestro pastor nos ministra como iglesia siempre nos enfocan a lo que es mantenernos en, en lo que es la guerra espiritual, en lo que es poder darle batalla o hacerle frente a las adversidades espirituales que como pueblo del Señor muchas veces llevamos a cabo, pero esta palabra sabemos que nos ayudará y nos mantendrá de alguna manera dentro del camino. Así es, lo hermoso de la palabra de Dios es que siempre bendice nuestra vida, siempre eh, da esas respuestas que nuestro corazón necesita, siempre está ahí para animarnos, para fortalecernos, para enseñarnos y lo importante es que cada uno de, de nosotros quienes vamos a estar escuchando ese mensaje, podamos tener nuestro corazón dispuesto a escuchar realmente lo que Dios tiene para decirnos, a veces eh, nos gustaría escuchar eh, algo directo a lo que nosotros nos está pasando, que Dios diera una solución rápida, pero realmente es importante que podamos prestar oído A lo que Dios tiene que hablarnos a través de su palabra La región de Gadara es el mensaje que nuestro pastor estará ministrando Amén. En esta mañana y estará tomando como referencia bíblica En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20 Varios versículos que va a leer ahí nuestro pastor, hermano Felipe Así que todos vamos a estar muy atentos Esperando, por supuesto, eh, lo que Dios eh, nos hablará en esta mañana Sí, hermana Katy, queremos hacer eh, énfasis en algo especial queremos eh, ver en lo que será mañana el encuentro de jóvenes eh, junto a nuestro hermano carlos quintana quien es también líder de la escuela bíblica y queremos hacerle algunas preguntas hermano carlos cómo está usted en esta mañana dice hermano felipe un gusto saludarle a ustedes a los hermanos que están a través de la radio y la televisión amén hermano carlos cuéntenos lo que será un poco mañana el encuentro de jóvenes bueno mañana tenemos una jornada bien extensa comenzamos a las 10 de la mañana Eh, los cultos, nosotros empezamos a trabajar ya desde ayer eh, Tenemos primer culto En la mañana, donde estará predicando Nuestra pastora Aroita, tenemos de título eh, De tema, no digas soy joven Todos los temas son en base al libro de jeremías Después tenemos culto Que es a las dos y media, donde eh, Estaré predicando yo también El tema se llama Un fuego en mis huesos Y por la noche ya, el culto de cierre A las seis y media de la tarde empezamos Y estará predicando nuestro pastor eh, Un tema que tiene por nombre buscarme corazón Que es el eslogan de nuestro encuentro que está en Jeremías 29.13. Amén, hermano Carlos. También sabemos que como Escuela Bíblica se viene un nuevo proceso, se vienen unas nuevas temáticas. Eh, coméntenos quién puede asistir, eh, cómo lo puede hacer si se quiere añadir a lo que es Escuela Bíblica y cómo ha sido el proceso anterior también acerca de la evaluación. El martes pasado estuvimos cerrando ya el primer ciclo de las clases de legado y familia con una excelente asistencia a la, a la, a la prueba. Un, un también buen rendimiento de los hermanos, se nota que hubo eh, empeño, o sacrificio de poder estudiar la palabra del Señor. Este martes comenzamos dos nueva materia también, una es eh, el libro de Edras y por el otro lado vamos a estudiar eh, cómo poder evangelizar mejor para poder cumplir la, la tarea de, de nuestro Señor que nos ha dejado de poder ir por el mundo predicar su evangelio y también a ser discípulos. Así que ahí estaremos eh, entrelazando estas dos materias Y qué, qué mejor para nosotros como ministerio que tenemos promesas que el Señor nos va a bendecir con una gran cantidad de, de hermanos y creemos que como en el libro de Edra, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. En este caso en el libro de Edra Dios tomó a un hombre inconverso, al rey Ciro, para cumplir la profecía que Dios le había hecho a su pueblo de Israel de poder liberarlo del cautiverio después de 70 años. Amén, hermano Carlos. Entonces, este espacio, ¿usted puede hacer la invitación a aquellos que jóvenes que quizás eh, están aún en sintonía y quieren quizás compartir mañana también un culto de jóvenes y aquellos hermanos que aún no quizás no asisten a, a Escuela Bíblica? Así que tiene el espacio para poder invitarles. Amén. Primero a los jóvenes, para el día de mañana, desde las 10 de la mañana. Si usted es joven, no se está congregando en alguna iglesia o quiere participar eh, con nosotros en un culto de jóvenes, le invitamos que pueda pueda venir eh, desde las 10 de la mañana a las 2 y media de la tarde o a las 6 de usted será bienvenido que para todos nuestros hermanos que a lo mejor no estuvieron en el primer siglo y quieren ahora retomar, eh, son todos bienvenidos. Este martes desde las 20 horas estaremos con esas dos nuevas materias entonces, y son todos bienvenidos acá para poder escudriñar y aprender de la palabra del Señor. Amén, hermano Carlos. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Felipe. Nos vemos mañana. A ver, nos encontramos entonces con nuestro hermano Carlos. Ahí daba todo lo que será mañana encuentro de jóvenes y también el día martes lo que será el inicio del segundo ciclo de Escuela Bíblica, hermana Cati, se dieron todas las informaciones respectivas. Así que será una hermosa bendición y no nos cabe duda alguna de que será un hermoso momento en la presencia del Señor así es, sin duda alguna tendremos una hermosa jornada y los jóvenes el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, es un día feriado un día donde no hay clases, donde muchos no trabajan, así que esperamos que eh, puedan asistir a este encuentro de jóvenes a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche aproximadamente, estarán dando tres temas muy interesantes que serán de gran bendición para cada uno de ustedes, quienes van a poder Poder llegar hasta este lugar así que la invitación está ahí extendida para eh, todos ustedes quienes puedan llegar el día de mañana y nosotros seguimos en este culto de celebración sin duda hay mucha eh, actividad y mucho trabajo en nuestro ministerio pero queremos también separar este espacio para poder dedicarnos a lo que es este culto especial, este culto de alabanza donde muchos de nuestros hermanos han podido llegar y sabemos que muchos otros han estado en la sintonía de la radio de la televisión, del internet y también a la distancia, ellos pueden ser bendecidos y aprovechamos también esta instancia hermano Felipe para invitar a nuestros hermanos a que puedan dejar sus saludos en nuestras páginas de Facebook en eh, Televida y en MAUS Chillán, y usted puede dejar sus comentarios sus saludos, y por supuesto desde donde nos está escuchando, para nosotros eh, también saludarles a cada uno de ustedes, hermano Felipe Sí eh, Con respecto a eso, hermana ayer estuvimos viendo junto a nuestra hermana Tracy, lo que será una nueva página, una ahí se viene una bastante sorpresa, se viene en algo impresionante en lo que es las redes sociales, así que para nuestros hermanos que son cibernautas que le gusta eh, navegar en la internet, se vienen una muy buena sorpresa con lo que es Radio Emisora Semaus y Televida, así que para que estén atentos también a eso. Quiero recalcar de nuevo, hermana Cati, lo que será el tema de esta mañana. Eh, lleva por título La Región de Gadara y se encuentra en Marcos, capítulo 5, eh, versículo 1 al 20 de la serie Guerra Espiritual. Así que para usted que se está añadiendo a sintonía a través de Radio Emisora semaús y, y también a Canal Televida, señal abierta, de libre, de libre recepción HD para Chillán y sus alrededores, sea usted muy bienvenido y quédese en sintonía para ser muy bienvenido Muy bendecido a través de esta palabra. Así que, hermana Katy, quedan todos invitados ahí para mantenerse en sintonía y ustedes también, hermana Katy, puede hacerle la invitación a aquellos que nos siguen a través de redes sociales que también sabemos que hay bastantes hermanos que están a través de esos medios de comunicación. Por supuesto que sí, invitamos a todos nuestros hermanos a que se mantengan ahí muy atentos en nuestra sintonía. Ya viene palabra del Señor. La región de Gadara es el mensaje que hoy estará ministrando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Ese mensaje que todos estamos esperando. Así que usted no se despegue de la radio, de la televisión, del internet, del medio que usted esté ocupando para poder seguir esta transmisión. Les invitamos a que permanezca con nosotros y pueda ser bendecido a través de este hermoso mensaje que ya en pocos minutos más estaremos compartiendo. Compartiendo con cada uno de ustedes Y en el templo, hermano Felipe Usted nos cuenta lo que sucede Si nuestro pastor está aún conversando con la iglesia Usted nos dice qué pasa Sí, hermana Katy, ya el, el grupo Renuevo ha comenzado Lo que es la, la alabanza también Así que queremos darle paso a lo que es la, la alabanza A nuestro Dios alabanza estábamos escuchando en el centro familiar de adoración si loe ya en minutos más tarde estaremos escuchando Palabra del Señor. La región de Gadara es el mensaje que hoy estaremos escuchando en labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Así que usted manténgase en nuestra sintonía, comparta junto a nosotros este culto de celebración y pueda recibir también la bendición de nuestro Dios. Esa bendición que ya hemos estado eh, viviendo a través de estas alabanzas que hemos estado escuchando, dirigidas por el Grupo Renuevo, pero sin duda viene lo más importante, que es escuchar la palabra del Señor, hermano Felipe, cómo está ahí el ambiente, el eh, en el templo. Sí, un, un ambiente de adoración, de exaltación a nuestro Dios sabemos que nuestros hermanos como hoy día domingo se han dado cita para venir al templo eh, ese momento de, de comunión de coinonía también con los hermanos pero hemos podido ver una, una muy buena asistencia, aún siguen llegando los hermanos a este lugar así que si usted se encuentra alrededor de Barros Arana 436 puede llegar a este lugar, aún hay tiempo para lo que será la palabra del Señor, sabemos que la palabra del Señor nos educa, nos exhorta nos enseña, nos ministra, así que para usted sea esa bendición, sea llegando a este lugar si le permite el tiempo, pero si no, se mantenga ahí a través de los medios de comunicación para ver la palabra de Dios. Así es, y hay mucho ánimo también ahí en el templo, eh, mucho deseo de nuestros hermanos de poder estar en la presencia del Señor. Y escuchamos ya de fondo la adoración, escuchamos estos hermosos momentos que nosotros también queremos compartir con cada uno de ustedes. Quiero invitarles a leer de la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Leeremos varios versículos porque quiero hablar de toda esta este pasaje que sin duda es sumamente importante. El domingo pasado estuvimos hablando un poco, creo que fue el domingo, y dejamos claro de que los demonios existen la influencia demoníaca y la posesión demoníaca existe y hoy seguiremos en esta tónica para enfocarnos en lo que este pasaje nos muestra. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió Él de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con Un espíritu inmundo Que tenía una uh, Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido Atado con grillos y cadenas Más las cadenas habían sido Hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil Y el acto se precipitó en el mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos Huyeron Y dieron aviso en la ciudad Y en los campos Y salieron a ver Qué era aquello que había sucedido Tienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión sentado, vestido Y en su juicio cabal y tuvieron miedo Y les contaron lo los que lo habían visto Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio Y lo de los cerdos Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos o contornos al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, Y todos se maravillaban Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos a ti muchas gracias Señor Pues nos permites en esta mañana Reunirnos Señor como pueblo tuyo Como iglesia tuya para recibir ministración A través de tu palabra Te pedimos y te rogamos Señor Que nos guíes, nos dirijas Y a través de esta palabra Podamos Señor recibir y entender Señor lo que tú quieres enseñarnos hoy. Por sobre todas las cosas, Señor, necesitamos saber y entender cuáles son las realidades espirituales que vivimos constantemente, las luchas a las que nos enfrentamos y quizás también las presiones que el enemigo coloca en contra de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que a través de de esta palabra La claridad, la verdad Señor Y la luz de tu evangelio Resplandezca en nuestras vidas En el nombre de Jesús Lo pedimos hoy para tu gloria Amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria al nombre del Señor Vamos a usar como título Al mensaje de hoy La región de Gadara Hemos leído todo este pasaje, que por supuesto en sí Enfoca directamente a, a este endemoniado no Pero vamos a hablar acerca de la región de Gadara Porque queremos usar todo este contexto para poder Extraer de allí cosas bien importantes e interesantes Para entender lo que la palabra nos nos está mostrando Cuando usted lee la Biblia Y de hecho, cuando comienza a leer desde el comienzo Del de libro Jesucristo eh, en donde estamos hoy día centrados Que es el libro de Marcos Sin duda usted comienza a ver varios eh, episodios Que ocurrieron y pasaron En el pasaje anterior a este El Señor mostró su poder salvando a los discípulos De las fuerzas físicas de la naturaleza Y estas fuerzas físicas No son los únicos poderes A los, cual, a los cuales nosotros nos enfrentamos constantemente Y en este sentido entonces Hay fuerzas físicas eh, hostiles y también incontrolables para el hombre y son tremendamente dañinas para el hombre y hablamos de las fuerzas espirituales la escritura nos enseña de que hay fuerzas espirituales de maldad que buscan la destrucción del hombre por sobre todas las cosas pablo le escribe a los efesios en el capítulo 6 versículo 11 y 12 y les dice vestidos de toda la armadura de dios y Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre o sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Entonces vemos que tenemos una lucha espiritual constante Y en este sentido, entonces, vemos aquí que el relato comienza a mostrarnos la situación que se estaba viviendo y nos muestra varias características que queremos marcar en el día de hoy. En lo que vemos aquí la descripción, primero en el pasaje anterior del mar embravecido que estaba allí, Y también vemos a este hombre indomable, fiero, endemoniado que estaba en esta región, poseído por una legión de demonios. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y lo que nos va a hacer de alguna manera notar este pasaje es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos, sobre la naturaleza y sobre el poder espiritual. Y eso es lo que me agrada de la palabra del Señor Porque nos muestra el poder de Dios Algunos quizás no lo notan Pero allí está marcado fuertemente Dios tiene el poder sobre la naturaleza Y sobre todas las huestes espirituales que existen ¿Me está escuchando? Entonces si miramos la región de los gadarenos Que es la región en donde Jesús llegó El evangelista Marcos nos muestra allí Nos dice que la región a la que llegaron Era... Una región bien viene especial Gadara era una de las ciudades Que formaban Decapolis eh, Literalmente eran 10 ciudades Que estaban allí eh, Bien juntas, bien unidas Ahora, en la antigüedad Esta, esta región eh, Estaba al oriente del mar de Galilea Y había formado parte Del territorio que Moisés había dado Como herencia A la media tribu de Manasés Y también a la tribu de Gad Estas dos tribus tomaron herencia en esta región y en los tiempos de jesús ya muy avanzado desde moisés vamos a jesús aunque había judíos esparcidos por todas partes en esa región de gadara eh, en general se puede decir que era un territorio gentil porque lamentablemente habían absorbido las tradiciones de toda la región sus ciudades eran esencialmente griegas Por lo tanto, ellos vivían bajo la norma griega. Tenían sus dioses griegos, sus eh, templos griegos, sus anfitriatos griegos y también estaban consagradas a la manera griega de vivir. Todo eso estaba en esa región. Entonces, la presencia del hato de cerdos que aparece allí, tratando de graficar un poquito la historia, dos mil cerdos que vemos en el pasaje, Entendemos inmediatamente que la gente que vivía allí no estaba relacionada con la norma de Dios Porque en el tiempo de Jesús los judíos no podían tener cerdos ni criar cerdos Porque era un animal prohibido para los judíos Y en este sentido entonces en esa región criaban cerdos ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo a la manera humana griega entonces esto nos recuerda la influencia del paganismo que era muy fuerte en esa región de los gadarenos por lo tanto viendo así el panorama nos damos cuenta inmediatamente de eso que nos muestra allí la palabra un hombre con un espíritu inmundo un hombre endemoniado un hombre que estaba en una condición increíblemente eh, destruida moralmente y en todo sentido de acuerdo a la palabra del Señor, en la noche tuvieron los discípulos esta tremenda tempestad en el mar. Se cree, algunos dicen que a la mañana llegaron allí a la región de Gadara, otros dicen que a medianoche. Yo creo que tiene que haber sido en la mañana. No da específicamente la escritura eh, si era de mañana o era de noche, pero creo que si el endemoniado vio a Jesús de distancia... Entendemos que tiene que haber sido en la mañana para poder verlo eh, El punto es que no nos vamos a poner a discutir en ese sentido Pero viendo esto, que los discípulos habían experimentado una situación bien difícil Ante el temor de la tempestad que estaba allí Y luego el Señor viene y calma ese viento, calma esa tempestad y el mar se apacigua Pero las emociones de los discípulos no habían terminado Porque aquí comenzaba otra situación Y se enfrentaban ahora a una realidad Totalmente diferente a la que habían enfrentado Estaban en un problema Con la naturaleza Y Dios demostró que el poder y su poder Estaba sobre el poder de la naturaleza Y ahora se estaban enfrentando A una situación netamente espiritual Y que era bastante compleja Porque cuando llegan a la orilla Aquí es donde vemos Que sencillamente Se le aparece Un endemoniado Un hombre lleno de demonios vino dice corriendo hacia ellos y vino desde las tumbas que estaban en el lugar o sea tiene que haber sido un sector en donde eh, vamos a ponerlo nuestro tiempo había un cementerio y allí este hombre habitaba este hombre vivía en ese lugar y constantemente estaba allí por lo tanto este viene desde ese lugar desde las tumbas estaba endemoniado estaba desnudo y estaba herido por todas partes y estaba herido por todas partes Y gritando Así que imagínese el cuadro Usted que ve en ese momento ¿Cómo puede usted pensar O imaginar una persona así? Quizás ha tenido la experiencia De ver alguna persona Endemoniada literalmente Y la cosa es bastante compleja Ahora, en el Nuevo Testamento Como lo enseñaba la, la, la semana pasada Vemos frecuentes casos De personas poseídas por demonios O endemoniadas Y no debemos confundirlos Con casos de locura o epilepsia No tiene nada que ver el asunto de los endemoniados Con locura o epilepsia Aquí está hablando de endemoniados ya Usted puede decir, no, la persona está loca Tenga cuidado con eso No tiene nada que ver una persona loca con demonios En esto tenemos que hacer una, una referencia Ahora, un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer eh, con una persona humana, con un ser humano. O sea, ahí vemos entonces que cae bajo el dominio del enemigo, cae bajo el dominio de Satanás. La diferencia que existe aquí y en lo que respecta a, al Señor, nosotros vemos la más alta dignidad que experimenta el hombre y la mujer que entrega su vida al Señor O sea que llega en otras palabras Al cuerpo de Cristo Que recibe al Señor Jesús Y vemos allí al Espíritu Santo Que viene y entra en esa persona Y esa persona es guiada Y dirigida por el Espíritu Santo Por lo tanto la diferencia Es enorme en ese sentido En contraste con las fuerzas satánicas El Espíritu Santo libera A los hombres del pecado Libera a los hombres de toda maldad Y desarrolla su personalidad Desarrolla también su dignidad E incrementa su dominio propio o sea, no es que el Señor tome el control total, y lo podemos decir, pero no es que tome el control total y el hombre no haga absolutamente nada de lo que él quiere hacer y solamente hace lo que Dios quiere que él haga. En realidad, libremente, nosotros decidimos servir al Señor. Libremente nosotros decidimos honrar al Señor. No estamos obligados, sino que lo hacemos porque amamos a Dios y sabemos el bien que nos ha hecho al entrar en nuestra vida y cambiar nuestro corazón. La Biblia nos destaca en este pasaje largo que hemos leído, y claro, usted no se va a acordar de todo, pero yo voy a ir marcándole algunos puntos. Nos destaca que este hombre estaba atado muchas veces con grillos y cadenas, pero las rompía. Y dice allí la Escritura, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. O sea, la situación aquí la vemos muy compleja. El cuadro que Marco nos describe es aterrador literalmente. Un hombre completamente descontrolado como un animal salvaje e indomable así estaba este hombre endemoniado o sea, nadie tenía fuerzas para dominarlo nadie tenía fuerzas para poder retenerlo nadie tenía fuerzas para poder apresarlo y a pesar de que habían intentado atarle intentado sujetarle con grillos, con cadenas seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente que vivía por supuesto en el sector en toda la región Mateo dice por allí que la gente eludía aquellos lugares cuando usted va al libro de Mateo y cuenta la, la historia del gadareno Mateo 8.28 dice nadie podía pasar por aquel camino o sea la gente evitaba pasar por aquel camino porque estaba allí ese endemoniado en el, el sector por lo tanto nadie se atrevía a pasar por allí porque era un problema serio Agarraba a pedradas a la gente Perseguía a la gente Estaba desnudo Corría por todas partes Gritaba desaforadamente O sea, ¿quién va a querer pasar por ese lugar? Entonces así allí cuando vemos esto Nos damos cuenta lo que nos ofrece el párrafo Y nos muestra la palabra del Señor Y nos da un ejemplo de la impotencia humana Frente al poder de Satanás Nadie podía sujetarlo, nadie podía retenerlo Lo trataron de eh, poner cadenas y grillos Y los rompía, los desmenuzaba O sea, no tiene el hombre ningún poder Sobre ese poder satánico Eso es lo que yo quiero que entiendan esta mañana Usted y yo no tenemos ningún poder Sobre ese poder satánico Hablando de como personas y seres humanos Entonces, el diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre El endemoniado rompía los grillos Rompía las cadenas eh, Y nadie podía sujetarlo O sea, no no había fuerza humana Ni manera humana que pudieran sujetar a este hombre Porque la fuerza que el enemigo le daba Los demonios le daban Era tan grande, era tan tremenda Que nadie podía sujetarlo Ahora Muchas personas hoy día están fascinadas a veces con tener poderes espirituales. Y en esto tiene que tener mucho cuidado usted. Mucha gente quiere tener poderes espirituales por sobre las otras personas conocimiento espiritual revelación espiritual y mucha gente busca en brujería en hechicería y en un montón de cosas de ese tipo para tener cierto poder espiritual porque ellos piensan que si tienen ese poder espiritual entonces ellos van a ser más grande que los demás aquí este hombre nos muestra una realidad que a pesar de ese poder espiritual tremendo que él tenía y en el sentido literal de esos demonios sobre él, no tenía él ninguna autoridad sobre ellos y no podía controlar ese poder demoníaco que estaba en él y en otras palabras allí vemos que este hombre daba voces, gritaba se dañaba, se hería, rompía cadenas, nadie lo podía sujetar la experiencia de que este hombre estaba viviendo era extrema entonces cuando la gente busca estos poderes espirituales extraordinarios que para algunos son tremendamente eh, como dice deseables es peligroso tiene que tener cuidado el cristiano tiene que tener cuidado la persona tiene que tener cuidado toda persona que busca estos poderes espirituales ¿Por qué? porque no es lo que necesita lo que necesita es al señor en su vida Pero si él le da cabida a estos poderes espirituales, eh, cometerá un tremendo error porque no es un poder para que él pueda ser mejor, sino es un poder para su propia destrucción. Ahora, es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos. Cuando hablo de los poderes espirituales, dice regiones celestes de maldad poderes En las regiones celestes Estamos hablando de demonios y espíritus Que muchas veces se mueven allí Pero al final esos poderes Resultan destructivos Para las personas Y sin duda el dominio propio Del hombre se rompe Y allí es donde Todas las personas que han buscado Ciertos poderes extrasensoriales Espirituales Deidades y todo ese tipo de cosas Terminan al final destruidos por aquello que buscaron tanto ahora el endemoniado de Adareno es un ejemplo claro de esta realidad no sabemos la historia la Biblia no nos menciona cómo llegó a ese estado Cómo llegó a tener estos demonios en su vida, no nos muestra la Biblia cómo llegó a eso, nos muestra solamente el instante en cuando Jesús lo conoce y la historia quizás más cercana que era un hombre que vivía en los sepulcros, que trataron de atarlo, que trataron de sujetarlo, no nos dice tampoco la Biblia cuánto tiempo llevaba en ese estado, no nos dice si llevaba una semana, un mes, un año, dos años, tres años, no nos dice nada, no nos da más tiempo. Ejemplo de eso Ahora La pregunta que nos hacemos nosotros ¿De qué le servía A este hombre Tener tanta fuerza física Si se había convertido En un ser tan débil Espiritualmente Porque era controlado Por los demonios Yo quiero que entiendan esto El Señor lo que quiere Es que nosotros Tengamos una fuerza espiritual Dada por Dios Para controlar nuestra vida Tener dominio propio Que toda la maldad del enemigo, que todo lo que el diablo quiera que nosotros hagamos Ese poder espiritual nos dé la capacidad para decir no, es como la Biblia dice Resistir al diablo y él huirá de vosotros Nosotros hablamos a veces de, y decimos que a veces la gente tiene malas intenciones Las malas intenciones son malas un espíritu que viene a la vida del hombre Con el deseo de dañar a otros Y eso tenemos que controlarlo No hay duda de que alguna vez Usted tuvo una mala intención contra alguien Y usted dice Gracias a Dios no hice nada Gracias a Dios no golpeé a este hermano Gracias a Dios no golpeé a esta hermana Gracias a Dios no hice lo que pensaba hacer Pero tenía ganas de hacerlo Entonces ¿Qué? Usted tiene dominio propio si es un hijo de Dios Porque Dios le ha dado ese poder espiritual Para tener el dominio propio Y ahí entonces usted controla Esa situación de maldad en su vida Pero este hombre, ese hombre Que no sabemos como dije Cómo llegó a este estado a estar eh, eh, endemoniado Lamentablemente no tenía el poder espiritual propio Para tener el dominio propio Y que lo que sucedía Que estos demonios Le llevaban a hacer cosas Que él nunca hubiera querido hacer La pregunta es ¿A quién le gustaría andar desnudo? ¿A quién le gustaría Zajarse con piedra su cuerpo? ¿A quién le gustaría Andar gritando todo el día? Nadie lo haría En su sano juicio Dice alguien Nadie lo haría Todos tenemos dominio propio Tenemos eh, ¿Cómo se le llama? Esa decencia Decencia que nosotros lógicamente cuidamos En ese sentido este hombre no tenía Ningún poder y sin duda tenía Un poder físico tremendo que Los demonios le daban para Tener una fuerza increíble Pero espiritualmente no tenía Ninguna fuerza Esa es la diferencia Entonces la Biblia nos muestra aquí Que este hombre andaba dando voces En los montes y en los sepulcros así que imagínense Usted yo sé que posiblemente usted no sea tan miedoso, ¿no? Pero si escucha gritar constantemente a un hombre en los montes y en los sepulcros, ah, la cosa se pone complicado, ¿no? Entonces, esto nos muestra la profunda angustia, el dolor al mismo tiempo, el tormento interior que este hombre llevaba y cargaba en su vida. Ese hombre sentía un dolor tremendo, y mientras deambulaba por las montañas y las tumbas, eh, él comenzaba a, a, no sé, a dañarse su propio cuerpo. Ahora, esto nos recuerda su estado final, en el sentido de que vivía entre los muertos. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué vivía entre los muertos? ¿Por qué él hacía su habitación entre comillas, o su lugar de estadía allí, porque él se sentía muerto. Este es el punto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar la Escritura, todo tiene un sentido, todo tiene una realidad. Él sería con piedras, dice la palabra. O sea, tal vez en un esfuerzo de, no sé cómo llamarle, de... de de librarse de su tormento interior En un esfuerzo de este hombre Para poder liberarse De lo que estaba dentro de él Y quería sacarlo Él venía y tomaba piedras Y se sacaba a sí mismo Se golpeaba con piedras Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez No, no es un demonio eso Pero eh, sin duda en alguna oportunidad Algo así le ha sucedido Yo recuerdo y mi esposa debe acordarse Que cuando mi primera hija eh, venía Ya estaba embarazada Mi esposa a mí me dijeron tuvieron unos dolores de muela pero terribles, hermano, terribles. No eran demonios, digo eran dolores de muela. Eh, ¿Y sabes qué hacía yo? Yo no hallaba como cómo poder parar ese dolor que yo a veces me golpeaba en la en el muro porque quería sentir otro dolor Para olvidarme de ese dolor ¿A usted le ha pasado alguna vez así similar? Yo es el único ejemplo que puedo darle Pero este hombre sentía tanto dolor en su cuerpo Tanto dolor dentro, interior Esa fuerza tremenda que el, el, el, el, el diablo tenía en él Y él trataba de sacársela, pero no podía Se golpeaba a sí mismo O sea, estaba emocionalmente tan turbado Que, que presentaba claramente no se sé, tendencia a suicida, quería matarse para poder terminar con todo lo que estaba viviendo, con todo lo que estaba experimentando. Este hombre en algún momento tiene que haber tenido razonamiento en lapsos de segundos, tiene que haber tenido razonamiento y después el demonio volvió otra vez con fuerza, o sea, esto es complejo. Es muy complejo. Entonces en esta situación vemos a este hombre Que él comenzaba a sajarse con piedras Para tratar de alguna manera de sacar lo que estaba dentro de él ¿Sabe? Satanás siempre obra, y lo digo así Para la autodestrucción de la persona Satanás siempre se mueve en esa dirección Esto es como dice alguien por allí Y lo escuché de un predicador y creo que puede ser aplicable Satanás siempre le encanta levantarte, levantarte, levantarte, levantarte, levantarte, levantarte, levantarte y de repente sacarte lo que soporta para que pa, para que el porrazo sea más grande, cosa que te, te destruya. Tú tienes que tener cuidado, Dios siempre va paso a paso, Él nunca se acelera en las cosas, Él nunca da todo, sino que Él siempre va a medida que nosotros vamos avanzando. La Biblia lo dice y lo registra cuando habla de la parábola de los talentos. A cada uno le da conforme a su capacidad El diablo no, te va a dar de todo con tal de destruirte Te va a hacer creerte el cuento Para que tú de esa manera caigas fácilmente Las cosas fáciles en la vida no se valoran Las cosas fáciles en la vida nunca se valorarán como tienen que ser Por lo tanto tú debes entender que cuando hay algo muy fácil Algo está pasando, algo está ocurriendo Ten cuidado con eso amén Lo que vemos aquí en, en, en el momento en que Jesús desciende de la barca y este hombre viene hacia él, este hombre comenzó a gritarle, te conjuro por Dios que no me atormentes, que no me atormentes, aquí la pregunta es ¿era el hombre o eran los demonios? Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, al lugar donde Jesús estaba, las cosas cambiaron inmediatamente. A aquí la cosa cambió. Los hombres de la región tenían miedo de este endemoniado. Tenían un terror tremendo. Y, y usted dice, pastor, ¿pero cómo le van a tener miedo si estaba Jesús allí? Sí, pero es que ellos no sabían que era Jesús. Y este hombre, escúcheme bien, que asustaba a todos, este endemoniado, que nadie quería acercarse a él, porque le tenían miedo, este endemoniado, tembló ante Jesús, esto me encanta, hoy oh, me encanta esto, o sea, el endemoniado, que asustaba a todos, nadie se quería acercar a él, ahora estaba asustado, por la presencia de Jesús, ¿me estás oyendo?, o sea los poderes de las tinieblas resultan escúchame bien invencibles para los hombres los poderes de las tinieblas resultan invencibles para nosotros como hombres pero para Jesús no Jesús tiene todo el poder Jesús tiene toda la autoridad bendito sea el nombre del Señor Aquí vemos algo interesante Vemos que también el endemoniado entiende algo O los demonios Vamos a hablar de los demonios en el endemoniado Porque el endemoniado no tenía casi control de su cuerpo Entonces los demonios estaban preocupados Porque Jesús como hijo de Dios Podía anticipar La ruina de estos demonios o sea aquí aquí vemos varias frases que podría nosotros analizar eh, cuando dice por qué viene a atormentarnos antes de tiempo es como que de alguna forma los demonios tienen un grado de permiso recuerde que está la voluntad permisible de dios dios permite ciertas cosas pero también dice la biblia que ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad de dios Entonces esto implica que Dios tiene el control de todas las cosas Y Dios permite, lo vemos también en la historia de Job Cuando Satanás viene a acusar a Job Y Dios le permite a Satanás Que haga lo que quiera en contra de él Pero no le toque su alma Amén. O sea, ahí vemos entonces que Dios tiene el control de todo Y estos demonios tienen una cierta libertad Un tiempo de acción Que Dios ha permitido ¿Me estás entendiendo? Pero los demonios saben que Jesús tiene el poder para limitar su poder. Como dice, "No, es que a mí me dieron permiso hasta fin de año" y llega Jesús y le dice, "Lo siento, hasta aquí." Y se acabó. Quiero que entiendas esto. Yo yo ya estaría lanzando en tu lugar, pero ya bueno, no importa. El punto es este: Jesús tiene la autoridad para cortar toda obra del enemigo aunque se haya pactado un tiempo específico. ¿Me estás oyendo? Él puede limitar los tiempos, él puede acortar los tiempos, él puede achicar los tiempos, como quieras llamarlo. Por lo tanto, si Satanás está tratando de destruirte y tú clamas a él, la mano de Dios vendrá sobre tu vida para protegerte. Y aunque el diablo patalee, Dios te librará. Bendito sea el nombre del Señor. Uh, Señor, que me encanta eso. Ahora, ¿a qué tiempo se referirá específicamente cuando habla de esto, atormentarnos antes de tiempo? De hecho, está hablando aquí de la situación final. El diablo y los demonios saben que hay una derrota final ya escrita. ¿Me estás oyendo? Entonces, llegará el día en que Satanás y todos sus demonios, ¡fua! Entonces, ahí estamos hablando de esa de esa guerra final Que perderá Satanás Entonces ahora de alguna manera En este tiempo gozan de la libertad Pero se terminará Se acabará En ese tiempo final Para siempre Entonces está determinado Para ellos un castigo final Y terrible Pero Jesús tiene la autoridad Para parar eso antes si quiere Amén o sea que te estoy diciendo para que lo entendamos Te estoy diciendo que no tienes que esperar a que Cristo venga por su iglesia Para que el diablo te deje de molestar Tú puedes clamar al Señor Jesús y Él puede parar el asunto ahora O sea en otras palabras tu familia, tu hogar, tus hijos, tu esposo, tu esposa puede sentir alivio porque Jesús puede y tiene el poder para libertar Ahora, mira esto, el, el, el, el, los demonios lo que dicen. Hay, hay una frase allí en este pasaje y dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Oiga, los demonios conocen a Jesús. Aleluya. Así que imagínate cuando tú tienes a Cristo y llegas a un lugar. ¡Guau! No, no sé si puedes entender eso. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Que Él habita en nosotros. Pero eso no es un asunto solamente teórico. Es un asunto práctico. O sea, Jesús habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que cuando tú llegas a un lugar, Jesús también llega. Cuando tú entras a un lugar, Jesús también entra. Estás captando lo que te digo Así que cuando tú llegas a tu casa Y el resto no son cristianos Jesús va contigo Y por eso a veces cuando tú llegas a casa Toda la gente se revoluciona Se enoja se espantan ¿Por qué? Y no has dicho nada Pero el hecho de que tú entres con Jesús allí La cosa se revoluciona ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus Conocen a Jesús ¿Me estás oyendo hermano? Ajá Ahora, eso es lo inverso Yo sé que algunos cristianos siempre andan pidiendo esa cosa sensorial Esa cosa eh, hiper espiritual como para ir captando los demonios Y ir conociendo los espíritus que se mueven Olorosando, a ver si hay olor a sufre o no Y todo ese tipo de cosas Porque algunos Y no deberás preocuparte por eso Porque si tienes a Cristo hermano Donde entres Haya olor a sufre Hayan demonios Hayan espíritu Haya lo que haya Cuando tú entras hermano Es como que se va abriendo el mar rojo así Porque Jesús va contigo Ahora ojalá puedas entender eso Y lo que tú tienes que hacer constantemente Es tener una comunión con el Señor Es tener esa relación íntima con Dios Para que Dios haga todo lo que tiene que hacer Cuando tú te muevas en un lugar Entonces uno dice No, sabe qué es? Siento la presencia de un espíritu extraño aquí Entonces, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, oh, hay que irse de aquí ¿Cómo? ¿Se ha fijado que casi la mayoría de la gente cristiana que es, huele los espíritus, que lo siente los espíritus, que, que como que ve los espíritus, siempre sale arrancando? Oh, el Señor a mí me dio ese don de, de saber de los espíritus y, y yo cuando veo que un espíritu malo está en un lugar, yo no entro. ¿Pero cómo? Si el Señor te da eso, es para que tú batalles. Para que tú entres con el que tienes en tu vida. Sí. Y tú presente allí los demonios van a salir arrancando, hermano. ¡Aleluya! Todos hemos tenido experiencias de una u otra manera, diferentes o no. No podemos hacerlo doctrina, lógicamente, porque la Biblia no nos marca en ese sentido cómo operan los espíritus. Tampoco vamos a meternos en una teología de estudiar cristianos. Cómo actúan los espíritus Inmundos, cómo caminan Cómo se mueven, qué hacen Qué no hacen, porque no es Nuestro interés, nosotros tenemos que estudiar Qué hace Jesús, cómo lo hace Jesús, qué dice Jesús, qué opina Jesús, cómo vive Jesús, o sea Eso es nuestro interés, no nos interesa Lo otro, porque todo lo demás Estará ligado a que si la presencia De Jesús está en mi vida Aunque venga el diablo contra Ti, aunque se levante contra Tu vida, no podrá hacer nada Porque el poder de Dios te cuida, te protege, te guarda, te cobija Ahora vemos aquí en esta frase ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Aquí vemos dos enfoques El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su Deidad o sea, aquí la cosa es increíble, hermano. Aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Cristo, hablando de este endemoniado en sí, los demonios saben quién es Jesús. Esto es como, es una hipótesis. Se reúnen todos los demonios en el cuartel del enemigo, el diablo, y ahí conversan. Y ahí ven sus peores problemas ¿cuál es el peor problema que tienen? no, no, es el hermanito de la banca ni de la silla azul otra vez salió la silla azul <ríe> el peor problema que tienen los enemigos es el nombre de Jesús el peor enemigo que tienen los demonios es Jesús entonces si ellos saben que tú tienes a Jesús uh, no se te acercan no, no, no, no, ¿Cómo? ahora si tú te alejas de Jesús, la cosa se complica, esto es como la oveja perdida, algunos sacan conclusiones de la oveja perdida, pero la oveja se, se alejó del redil, ¿para dónde vas ovejita?, se alejó del redil, ¿y qué le pasó?, quedó enganchada, casi cayendo al precipicio, ¿y qué lo que hizo el pastor, el buen pastor?, la agarró, la fue a buscar, pero tú no sabes lo que le hizo. Le quebró una pata. Ah, pero lee bien. ¿Para qué? Para que no se volviera a escapar. Y en el tiempo que se recuperaba de su patita quebrada, pierna quebrada, como se llama así, así es dice la Biblia, algo así. Entonces, pierna quebrada, así. Ya, perfecto. Entonces, mientras se recuperaba, la ovejita tomara y asumiera la responsabilidad de estar en el redil, ¡Aleluya! que no ni se le ocurriera otra vez salir para allá, a dar una vuelta a conocer, es que yo quiero conocer. ¿Ya? Entonces tú tienes que entender esto, hermano querido, aquí no, nosotros tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos muestra. Ese conocimiento que tenía los demonios De primero el nombre de Jesús El nombre humano Más su deidad Demuestra que no se trataba simplemente de un loco ¿Me estás escuchando? O sea, no se trataba de un loco Porque un loco no conoce nada Una persona loca no, no reacciona ¿Me entiendes? Tú le hablas y él no, no reacciona Aquí estamos hablando de demonios ¿Me estás oyendo? Entonces, estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Cristo. Un loco a veces ni te conoce a ti. Estoy haciendo la referencia, para o, o la diferencia, perdón, para que tú lo entiendas. Ahora, el endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su primera reacción fue de un temor reverencial. ¿Por ¿Por qué? Dice que se postró delante de él ¿Me estás oyendo? Los demonios No fue el hombre Porque el hombre no conocía a Jesús El hombre no conocía la Deidad de Jesús ¿Quién conocía a Jesús? Los demonios Y se postraron ante él Oiga que Tiene que haber sido impresionante ese momento Pero imagínate un poco todo lo que hemos visto ya, ese hombre gritaba desnudo, se, se zajaba, nadie se quería acercar a él, lo ataban con grillos, con cadenas, las rompía. O sea, la gente que estaba allí mirando lo que pasó, tiene que haber sido sorprendente, porque todo el mundo se asustaba de él, y ahora el demonio, ese hombre, entre comillas, asustado de Jesús. Tú tienes que entender esto. Entonces, aquí se cumple lo que dice Santiago en el capítulo 2 Versículo 19 Dice, tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen y, y Tiemblan O sea, imagínate Tú hermano querido Cuando las cosas están poniendo un poquito malas en la casa Y tú te vas a tu cuarto y te pones a orar ¡Guau! ¡Wow! Los oh, espíritus y demonios comienzan a arrancar, pero patita, pa' que te quiero. ¡Wow! Dios mío, está bajando presencia de Dios aquí. ¡Salgan! ¡Lluvia! ¡Lluvia, Dios! <ríe> Bendito Dios. Ahora, vemos aquí lo que Jesús hace. Dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta a quién. ¿A quién? Bueno, usted dice al hombre, el otro dice a los demonios, no importa. ¿A quién le pregunta y quién responde? El demonio. ¿Por qué? Porque si fuera un loco, no responde. Los demonios responden. Y ellos dice ¡Legión! ¡Legión me llamo! ¡Legión me llamo! ¡Somos muchos! ¡Somos muchos! O sea, imagínate... No, no, no, no. Cuida, ¿cómo lo vas a decir, Hugo? Cuidado. Imagínate, en algún momento hemos tenido alguna influencia demoníaca. A lo mejor fue un, un demonio chiquitito. Y andábamos remados. No fue una legión. Fue uno. Por decirlo así. Ah, entonces tienes que entender esto hermano querido aquí dice cómo te llama legión me llamo porque somos muchos o sea nos nos sorprende esto que este momento o en este momento jesús le preguntó por su nombre si este hombre si este hombre hubiera estado loco nada más le responde con su nombre y a lo mejor ni siquiera le responde ahora qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado pregúntate ¿Qué importancia tiene? Yo yo saco esto y, y, y, y, y use, utilizo este contexto cuando estoy tratando con personas endemoniadas. Yo le pregunto ¿cómo se llaman? Y, y, y usted dice ¿Y ¿él respondió? No, el, el diablo responde. Y los demonios responden. Porque tú estás tratando con un endemoniado y a veces tú le pones la mano encima así y, ay, ay, ay, ay, ay, que me quema. Digo... Y vuelvo a poner la mano encima y ¡ah, que me quema! Y yo le digo, no vuelvo a poner la mano encima es que... <risa> ¿Por qué? No es que tú tengas algo en ti, sino que es Dios que está en ti. Y la presencia de Dios hace reaccionar a los demonios de diferentes maneras. Entonces aquí vemos que Jesús le pregunta y no era interesante saber el nombre de, de esta persona, del hombre en sí. Y aquí la respuesta que él da, nos da la clave por qué Jesús preguntó. No contestó dando el nombre de sus padres, los que le habían traído al mundo. Él no responde eso, sino describe su estado espiritual actual. Su estado espiritual actual. O sea, estaba diciendo cómo estaba él. Legión me llama. O sea, imagínate que te preguntan a ti, ¿cómo te llama? Aquí quizás quería poner en evidencia ante sus discípulos, Jesús hablando de esta manera o preguntándole al endemoniado, quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos demonios. Ese hombre estaba en ese estado porque le había dado cabida a demonios y era una cantidad enorme de demonios. Ahora, probablemente sirvió también para que el endemoniado mostrara el estado en el que él se encontraba, como dije. Él había renunciado a luchar por ser el, el mismo Por controlar su propia vida Había renunciado a eso No tuvo el poder para controlar Su vida Y el demonio controlaba su vida ¿Me estás oyendo? O sea, cuando tú miras los evangelios Nos, nos informan de una u otra manera Del hecho de que una persona puede estar Esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo Como el caso de este hombre, estaba endemoniado y dice que era una legión de demonios. Ahora, ¿qué nos intenta enseñar aquí el Señor a través de esta palabra? De la misma manera que el imperio romano había conseguido conquistar Palestina por medio de sus legiones romanas, ...este miserable hombre... ...se encontraba totalmente ocupado... ...totalmente gobernado... ...totalmente dominado... ...por las fuerzas demoníacas... ...que lo mantenían... ...en la situación... ...de opresión... ...y de muerte... ...Satanás lo tenía dominado... ...completamente... ...¿me estás oyendo? Entonces aquí vemos... ...que el propósito del diablo... ...para... ...con este hombre... ...para con el ser humano también este tipo militar o sea conquistar y dominar Satanás viene a hacer exactamente lo mismo Él viene a robar, matar y destruir Pero él viene para conquistar y dominar nuestra vida O sea Satanás no se va a conformar con que tú le des un ratito a él Él quiere dominarte por completo y va a comenzar de a poco Pero al final él quiere dominarte completamente ¿Estás oyendo? Entonces, ¿qué hacía ese hombre o oh, los demonios en él? Le rogaron mucho al Señor que no los enviara fuera de aquella región. O sea, hay demonios que se mueven en ciertos lugares. Hay demonios que se mueven en ciertos lugares. Y ahí en donde este estos demonios estaban No querían salir de allí Esto nos da también a entender De que posiblemente no tan solo este endemoniado existía Sino que varios otros en la región Y aquí no nos muestra la Biblia ese detalle exacto Pero tiene que haber sido así Porque cuando los demonios están en una región eh, Comienzan a destruir a quienes están allí Porque la idea era conquistar y dominar Pero también aquí nos muestra Lo esencial, lo más importante Para nosotros, que el Señor Jesucristo Es más poderoso que el diablo Y lo podemos decir de nuevo Jesucristo es más poderoso Que el diablo y sus legiones O sea, piensa en esto Era una legión de demonios Y la legión se postró ante el Señor Ir al poder de Dios, que tremendo Una legión de demonios se postró Así que piensa tú, cuando tú te encuentres con una persona que está endemoniada uh, Piensa, ah no, los demonios, esa legión se postró ante el Señor O sea, Dios te ha dado el poder increíble de su Espíritu Santo Para poder echar fuera demonios Pero tu relación con Dios debe estar bien Porque también los demonios, ah, si tú tienes una yayita por ahí se te va a complicar entonces ¿por qué no querían los demonios salir de esa región? porque ellos gobernaban esa región quizás no lo dice la Biblia así y podríamos decir nosotros al no decirlo bueno no sabemos por qué pero deducimos que tiene que haber sido así Porque suponemos que la forma de vida de aquellas gentes que vivían en esa región, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil de los demonios. La forma de vida, la manera de existir. Entonces usted también tiene que tener mucho cuidado. Cuando viene a Cristo Jesús, usted no tan solo tiene que cambiar su corazón, su mente, sino que tiene que cambiar su forma de vida en todos los aspectos. En todos los aspectos porque porque si usted no cambia su forma de vida a la forma de Dios el enemigo va a tener una puerta de acceso una puerta de entrada en algún área de su vida y eso puede contaminar toda su vida. Eso de que a mí me gusta Pero es que a mí me gusta esto Que a mí me gusta Hay gente que tiene gustos Y podría hablar de un montón de cosas De ese tipo Y creo que usted ya me entiende Hay cosas que la gente tiene Y que las trae desde allá del mundo Y dice pero es que no son tan malas No pero son malas Y Dios dice que es malo Es malo y se acabó El punto es que hay que abandonar aquello ¿Para qué? Para no dejar de una puerta abierta al enemigo Dice no es que a mí me encantan las prietas pastores la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo Entramos dentro de la iglesia Y la iglesia Dios le prohíbe que coma sangre Entonces tú tienes que cambiar tu forma de vida Te pueden gustar las prietas con papas Y que todo lo que puedas hacer Pero no puedes hacerlo Porque tienes que cambiar tu forma de vida Otro dice, no es que a mí me gusta el vino porque el vino es bueno, dijo el Tito Fernández. <risa> tienes que abandonarlo. La Biblia dice que ni siquiera mires el, el vino cuando rojea la copa. O sea, no puedes. O sea, tú tienes que abandonar eso porque es, le abres una puerta al enemigo. Tú tienes que entender eso. Entonces tú tienes que comenzar a obedecer a Dios. Toda esa gente que vivía en ese lugar era una presa fácil para el enemigo, por eso no se querían ir. Es como decir, no, si día habitamos en este, y después puedo ir a habitar en el de allá. El de allá. O sea, no, vamos, te, tenemos vida para rato aquí. No sé si estás entendiendo. ¿Qué pidieron estos? Envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Ahora la pregunta es aquí, aquí es una cosa muy, muy increíble ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Aquí pueden haber muchas conjeturas, podemos profundizar, podemos ¡Uy uh, Dios mío! Y poder que nuestra mente le salga humo a nuestra cabeza Porque hay cosas que no las vamos a entender, hay cosas que no las comprendemos no sabemos con seguridad Por qué le pidieron Que los enviase los cerdos pero, pero tal vez sea porque Los demonios necesitan un cuerpo Por medio del cual puedan operar Puedan actuar Y yo creo que aquí hasta los demonios Se equivocaron porque los cerdos No, los cerdos no tienen alma Se equivocaron Y ahí en ese sentido entonces Pidieron eso Aparte de este versículo hermano No no leemos en la Biblia De demonios habitando en animales En ninguna parte de la Biblia Entonces aquí se equivocaron Estaban tan desesperados Estaban tan asustados Que pidieron algo Que no se dieron ni cuenta Que no era correcto Escúchame Si nosotros miramos y tratamos de profundizar en este caso. Cuando ellos salieron, los demonios salieron y se fueron al lado de cerdos, no permanecieron mucho tiempo, ¿por qué? Porque rápidamente estos cerdos se volvieron locos entre comillas, se volvieron locos y se precipitaron al al mar. Y se ahogaron. Y los demonios o tú crees que salieron ahí, no, se acabó, se finí, ten, ya no sé cuál más decir. entonces murieron allí los cerdos y al mismo tiempo desaparecieron los demonios, se acabó, ahora por todo ello, por todo ello debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones de este hecho, no podemos llegar y decir ciertas cosas Pero el punto es que nos causa eh, O nos llama la atención Al ver cómo este relato Nos muestra esta situación Ahora lo que es evidente Es que no podían Resistir la orden de Cristo No podían resistir la orden de Cristo Y aún para entrar en los cerdos Necesitaban el permiso Del Señor Jesús Aquí me encanta Uh. O sea, cuando el Señor expulsa a un demonio fuera de un hombre, la cosa no se le pone fácil a ese demonio. No es que va a entrar y a llegar y entrar en otro, no, no, no, no, no. Dios lo lo expulsa y lo elimina en otras palabras. Ahora, el Señor les permitió que fueran a estos cerdos Pero cuando estos se precipitaron Por el despeñadero, de acuerdo a lo que dice Y murieron Esto causó una grave pérdida A, a los propietarios De los cerdos Y la gente se asustó Y comenzó a ver una cantidad de, de, de, de, de cosas que sucedieron Algunos han cuestionado también La actitud del Señor Jesús por eso Porque permitió que se fueran a los cerdos Y la gente perdió sus animales Ahora en este caso, como en muchos otros, se acusa injustamente al Señor de aquello. porque qué? Porque realmente no hizo Jesús eso, sino que fue el diablo quien lo hizo. El diablo fue quien lo hizo. Jesús no mandó los cerdos a, al despeñadero ni al mar. Fue el diablo, en otras palabras. Y no es que los haya mandado, sino que los cerdos se volvieron locos y arrancaron. Estampida de cerdos. Así lo podríamos llamar. Ahora, recordemos que el Señor solo les dio el permiso para ir a, lo, a los cerdos. Él no hizo que se despeñaran, Él no hizo que se ahogaran. Entonces, fue Satanás quien destruyó a los cerdos. Eso es lo que vemos en la Escritura. Ahora, cuando hubo pasado todo esto y el hombre mismo, el endemoniado gadareno, fue libertado, hay una frase y dice, estaba sentado, vestido, Y en su juicio cabal O en su sano juicio para nosotros Una vez que los demonios salieron Hermano querido del hombre El cambio fue radical Una vez que tú eres salvo El cambio Tiene que ser Radical ¿Me ¿Estás oyendo? Ahora nadie había soñado siquiera con conseguir algo parecido de este hombre porque humanamente todos habían intentado apresarlo meterlo en algún cuarto ponerle grillos ponerle cadenas y no las rompía las hacía pedazos le ponían ropa se desnudaba otra vez o oh, qué terrible era complicadísimo entonces nadie había soñado que este hombre se recuperara de su condición pero el poder del señor jesucristo llega allí Donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales por decirlo así, ni los psiquiatras, y sigo, sigo agregando, ni la familia, ni amigos pudieron hacer algo. Piense por un momento, cuando todo está perdido, cuando no hay esperanza, cuando no hay forma, cuando no hay manera de arreglar algo, aparece Jesús. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo Y con sus semejantes, nadie Era un hombre endemoniado Y Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos Y había restaurado su libertad, su dignidad como ser humano Ya no era el endemoniado que andaba desnudo gritando Para la gente quizás era un loco Pero era un endemoniado no estaba gritando de noche y de día por los sepulcros o hiriéndose con piedras. Ahora estaba sentado en su sano juicio. Era un hombre nuevo y eso solo gracias a Cristo Jesús. Dilo hermano querido, dilo tú también. Soy un hombre nuevo gracias a Cristo Jesús. Dilo hermana también que se oiga. Eres una mujer nueva gracias a Cristo Jesús. Ahora, vemos en este mismo pasaje otra situación. Y dice que los que vivían en la región, en la aldea, y sobre todo los que habían perdido los cerdos, vinieron al Señor, tuvieron miedo y vieron al hombre sentado en su sano juicio y al ver lo que habían perdido, le rogaron que se fuera de sus entornos. Tuvieron miedo de Jesús. Esto es extraño, ¿no? Eh, claro, tú conoces a Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Tienes miedo de él? ¿Seguro? Escúchame esto. Es curioso al ver esto que la reacción que provocó que los habitantes de Gadara tuvieran miedo de Jesús. Primero le tenían miedo a quién? Al al endemoniado. Jesús viene lo liberta y ahora le tienen miedo a a Jesús. Ahora, ¿de qué tenían miedo? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. ¿De qué tenían miedo? Realmente ahí es donde tenemos que profundizar un poco. ¿De qué tenían miedo realmente? ¿Sabe? Aparentemente, y lo puedo graficar de esta forma, tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. ¿Por Porque si ellos humanamente nunca habían podido libertar a ese hombre o romper es, es, esa esclavitud de demonios, entonces ahora Cristo viene y lo liberta como nada. O sea, es que fue tan, tan fácil. Entonces significa que ese hombre que le llaman Jesús tiene un poder inmenso. Y si libertó a este hombre, ¿qué nos puede hacer a nosotros? Su presencia, la presencia de Jesús en medio de ellos inspiraba temor Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí Y le pidieron y le rogaron que se fuera de allí Esto es imprescindible, ¿no? O incomprensible que sería la palabra correcta Es, es una cosa que no se comprende, no se entiende ¿Cómo pueden ellos tenerle temor al que libertó al endemoniado? Tener miedo al que libertó el endemoniado. O sea, vemos aquí entonces que la presencia de Cristo en medio de ellos. Podría haber sido una garantía. De que los demonios no volvieran a esa región a hacer algo similar con ninguna otra persona. O sea, debiera haber sido la reacción al revés, por decirlo así. Que la multitud de gente viniera y le dijera al Señor, por favor. Por no te vayas de aquí, quédate aquí con nosotros Porque si libertaste a este hombre Puedes libertar a muchos más que estar en la misma condición Entonces cuando vieron al endemoniado en su nueva condición En su sano juicio Deberían haberse llenado de gozo De admiración por Cristo Dígame lo que te estoy enseñando Y, y aplícalo a tu vida pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía ¿qué es eso? si me sigues ya lo entendiste si no te lo aclaro su bolsillo dinero habían perdido los cerdos o sea le interesaban más los cerdos que el hombre Seamos honestos en esto, mucha gente desestima lo que Dios puede hacer en una vida, desestima lo que Dios puede realizar en una familia y prefiere no acercarse a Dios, prefieren que Dios se aleje de ellos para no perder dinero. si usted mira la historia como consecuencia de la liberación del endemoniado ellos habían perdido un gran ato de cerdos dice que eran dos mil cerdos no voy a sacar cuentas ya lo hice una vez en un mensaje me recuerdo por lo tanto no sentían alegría por nada de lo ocurrido porque habían perdido dinero y a ellos les interesaba el dinero por eso le invitaron a irse Le pidieron que se fuera no valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho en la región, no se dieron cuenta de lo grande que pudieron haber recibido de parte del Señor y pasa exactamente lo mismo con nosotros, seamos honestos cuando tú vienes al Señor y tienes una estabilidad económica de repente esa estabilidad económica se quiebra y tú dejas de venir a la iglesia porque dices no, desde que empecé a ir a la iglesia me ha ido mal el negocio ha ido de mal en peor, la cosa no anda bien así que no, quiero ir a la iglesia estoy perdiendo plata ¿Ajá? no me mires así estoy diciéndote, entonces tú valoras más el dinero no digo que Dios no pueda bendecirte no digo que Dios no pueda hacerlo, pero tú tienes que entender y yo tengo que entender que cuando venimos a Cristo a veces llegamos con cosas truchas Con cosas extrañas, con dineros ganados, mal ganados literalmente Y Dios te va a limpiar de eso, Dios va a limpiar todo aquello Y cuando Dios limpia aquello vas a tener pérdida Pero si te mantienes en Cristo Dios va a renovar tu vida Va a hacerte una nueva criatura y todos tus negocios van a ser diferentes Y Dios va a bendecir tu vida como Él quiere hacerlo Y no como tú quieres Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos más enfermos, cuántos más endemoniados habían en esa región? ¿Cuántos? Deben haber un montón. Eso. Pero apreciaban mucho más sus posesiones que las personas. Ellos tienen que haber sacado cuentas, tienen que haberse imaginado. O sea, si le decimos que hay un endemoniado ahí en la ciudad, ¿qué vamos a perder? Si por cada endemoniado libertado vamos a perder dos mil cerdos o, o, o casas o terrenos mejor mejor que se vaya no, no sé si me estás entendiendo porque si tú le dices a alguien que si acepta al Señor el Señor va a limpiar su vida de todo lo que está mal uh, ese hombre dice no ese hombre eh, eh, comienza inmediatamente a complicársele la vida dice no debáis a nadie nada al que tributo, tributo al que honra, honra al que respeto, respeto y ponele y agrégale todo al que dinero, dinero o sea si tú le debes a alguien vas a tener que arreglar esa condición de vida y pagarle al que le debes porque ahora tienes una nueva vida y reconoces tu deuda y reconoces el hecho reconoces lo que robaste reconoces lo que estafaste reconoces lo que hiciste mal y tú vas y pides disculpa y no tan solo pides disculpa sino que preparas Tú dices no Mejor me quedo así como estoy No sé si me estás entendiendo Porque tú prefieres No perder Supuestamente dinero Pero estás perdiendo tu alma Ahora esto daría para mucho En este sentido Hoy día el conflicto Entre los negocios el bien Y el bienestar espiritual Hay una lucha tremenda ¿Por qué? Porque los negocios Eran lo primero para ellos Y para muchos hoy día Los negocios son lo primero Para Eso es lo que sucede en la actualidad. Dice, no yo no, yo no, yo no puedo, yo tengo que trabajar el domingo. No, yo tengo el domingo a la mañana. No, yo no puedo, trabajo. Y el sábado también trabajo. Y el lunes también, el martes también. Bueno, hermano, date tiempo. No, pero es que no me queda tiempo. Hazte un tiempo. Es que no puedo. Si yo no trabajo, mi familia no come. Si yo no trabajo, mi familia no se viste. Si yo no trabajo no pago las deudas, si yo no trabajo no tengo casa, si yo no trabajo no tengo auto, si yo no trabajo no pago el dividendo, si yo no trabajo esto, ¿me entiendes? Y ponen el problema está ahí. Entonces su vida va de mal en peor, ganan un poco de dinero y se les va como agua entre las manos y lamentablemente no crecen, no no no aumentan su cantidad de fondos, por decirlo así, y siguen en esa rueda que no termina. Pero no se dan cuenta que Dios está esperando para ayudarles. Dios quiere ayudarte Pero tú no quieres ¿Por qué? Porque tu preocupación Está en los negocios Cuando podrías buscar al Señor Y Dios te daría Más sabiduría Más conocimiento Más capacidad Y con lo poco Dios hace mucho Siempre es así dame unos 10 minutos a ver si puedo terminar, hermano. Sé que llevo más de una hora ya, pero dame, dame unos 10 minutos, ya termino. Hoy día hay un ejemplo terrible, hermano querido, de ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque todo está en el materialismo y la gente vive bajo el materialismo y pone como excusa también el materialismo. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos, por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna manera de pérdida material, o que sus negocios no puedan hacerlo, y su economía o relación personal se rompa. Seamos honestos. Tú no dices que eres cristiano con algunas personas porque la relación económica puede romperse O porque el negocio no puede hacerse O porque sencillamente la gente no te va a comprar a ti porque eres cristiano Hay muchas situaciones que se dan Tú tienes que revisar tu vida, analizarla Entonces así, tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas Y es muy triste Porque es algo que ocurre muy frecuentemente Lamentablemente es así Entonces, cuando un notorio pecador, voy a ponerlo así, cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes, muchas veces, en lugar de convertirse ellas mismas al Señor, también con esa persona que se convirtió, prefieren alejar a Cristo de sus vidas e incluso intentan persuadir a la persona para que también se aleje de Cristo. He escuchado todo, Frases increíbles de repente ¿eh? Gente que ha salido del alcoholismo, de la droga Gente que ha salido de pecados Increíbles y la familia Le dicen yo te preferiría Te prefería borracho Yo te prefería drogadicto es Fanático Evangelico Es increíble O sea hay gente Que prefiere a las personas Sumidas en el pecado En la maldad Que sean creyentes Así que ¿qué hizo el Señor ante la petición? Se fue El Señor se fue Aquellas personas no sabían lo que estaban pidiendo No sabían lo que estaban perdiendo al mismo tiempo Y de esto aprendemos un principio fundamental O sea, el Señor no se queda donde no es bienvenido Si tú quieres que el Señor esté en tu casa Invítalo todos los días Todos los días, desde la mañana, Señor, esta es tu casa, Señor Quédate aquí conmigo, Señor, quédate aquí conmigo Hace muchos años atrás cantábamos un coro que decía De regreso a mi hogar, Dios estaba allí Ah, qué bueno sería volver a tu hogar y que Cristo esté ahí, ¿no? Aleluya, no no dudes Él está aquí también Pero sería bueno que cuando tú regreses a tu hogar Cristo también esté allí Sería extraordinario, maravilloso hermano querido Ahora, Él no obliga a nadie Absolutamente a nadie a tener fe en Él O amarle Nunca se impone por fuerza Dios quiere que libremente nosotros lo hagamos Ahora, miremos esto Aparece otra frase allí Y creo que es la frase final que vamos a tocar Vete a tu casa, a los tuyos Así le dice, ¿por qué? Porque cuando Jesús comenzó a subir a la barca para irse el endemoniado, el que había sido libertado Quiso seguirle, quiso ir con Él ¿Quién no? no? ¿Quién no? ¿Usted qué? ¿Le gustaría seguir al Señor? Le pregunto de nuevo, usted dice un fuerte amén si no se queda en silencio ¿Usted le gustaría seguir al Señor? ¿Sabe a dónde va Él? ¿Sabe? Si usted quiere seguir al Señor significa que usted se somete a la voluntad de Dios Y eso implica entonces que ya usted no va a tomar las decisiones Sino que las va a tomar el Señor Ahora usted dice bueno entonces también me va a poseer En cierta manera sí pero siempre le dejará el libre abedrío La libertad de escoger Y lo que el Señor le pedirá siempre irá en bien de su vida Nunca le destruirá Entonces cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él, estar con él. Ahora, la, la petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía, porque quería estar con Cristo. Era un cambio extraordinario. Y quien ha sido salvado por el Señor, siempre desea estar con el Señor. ¿No es así? Usted se despierta en la mañana y dice, buenos días, Señor gracias Señor, este es el día, el David lo dijo bien muy bien lo dijo él, este es el día que ha hecho Jehová, me alegraré y me gozaré en él ahora, sin embargo el Señor no le permitió a este hombre que fuera con él sino que le dijo que se fuera a su casa, a los suyos cuando comenzamos esta historia y cuando vemos la, la, la palabra de Dios nos encontramos al endemoniado al endemoniado viviendo solo en los sepulcros Así que esta orden que el Señor le está dando, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y también familiarmente. Estaba solo, su familia no podía estar con él, lógico, le tenía miedo. Era un endemoniado, no tenía control de su cuerpo, podía matar a alguien literalmente. Pero ahora lo que el Señor viene a hacer es restaurar no tan solo social, sino también familiarmente a las personas. O sea cuando Dios te restaura, cuando te salva Él quiere que tú vuelvas a tu familia Aló Que vuelvas a tu familia El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente Debe dar evidencias de su nueva vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces la verdadera actividad Cristiana, evangelizadora, misionera Como tú le quieras llamar ¿Comienza dónde? ¿Comienza dónde? En la casa No es coherente hermano querido Hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización En otros países, en otras partes, en el mundo entero Mientras en nuestra casa está el desastre más grande espiritual que existe La educación cristiana parte de allí De nuestra propia casa Con nuestros hijos estás oyendo? Amén. Y aquí es donde nosotros vemos que el Señor viene y le da una misión A este endemoniado libertado Y le dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Amén. Aleluya o sea la misión de este hombre renovado, cambiado, transformado, salvado Era testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él Y precisamente en la región donde no habían querido admitir La obra personal de Cristo ¿Estás oyendo? O sea a pesar de haber rechazado al Señor Jesús Y todos los gadarenos La región de Gadara Rechazó al Señor En su misericordia Él les deja El testimonio De un hombre sanado Para que ellos Cada día que se levanten Vean a este hombre En su sano juicio Y digan Jesús lo hizo Amén. Nadie necesitaba Más al Señor Que esos hombres De esa región Que esa gente Jesús ¿Y qué es lo que sucedió? La última frase Dice que comenzó a publicar en toda decápolis O sea, cuando Jesús estuvo en decápolis Este fue un primer contacto con esa civilización griega Se bajó de la barca, libertó al endemoniado Y después tuvo que subir a la barca e irse otra vez Mira tremenda evangelización que hizo el Señor Jesús No hizo más que eso Se bajó, libertó a un hombre y se fue Porque le pidieron que se fuera ¿Cómo te verías tú como evangelista o misionero? Te bajas de un lugar, haces una sanidad y después tienes que irte. Pero dejas ahí el testimonio. ¿Estás escuchando? Entonces, el hombre que había estado poseído por la legión de demonios, aquí en el Señor Jesucristo salvó en el primer viaje que hizo a esa región, escúchame bien, el Señor lo mandó a predicar. Ahora si nosotros vemos en cuanto a la cómo llamarle así a la labor que este hombre ejecutó Que este hombre realizó Hay que subrayar que su gozo y gratitud Le llevó mucho más allá de su propia ciudad O sea él no tan solo predicó en su propia ciudad Sino que extendió su actividad misionera por todo decápolis Y recuerda que Decapolis eran 10 ciudades en cierto sentido podríamos decir que el, el gadareno pudo haber sido lo que sin duda Dios usó para evangelizar a toda esa región Si a Jesús le impidieron evangelizar allí Dios lo hizo a través de gadareno ¿Me estás entendiendo? Dios hará lo que tiene que hacer y esa es la realidad que nosotros tenemos que conocer y entender aquí Déjame darte lo último Aquí vemos en este pasaje completo Tres ruegos Tres ruegos Y terminó Hallamos aquí estos tres ruegos Cuando el endemoniado se acercó Al principio a Jesús Le suplicó Que le dejara Que no lo atormentara antes de tiempo ¿Recuerdas eso? Ese es el primer ruego Cristo no atendió esta petición Porque el hombre no actuaba con libertad Sino bajo La presión La influencia o Los demonios Más tarde El gadareno le rogó que se fuera ¿Ya? O los gadarenos le rogaron que se fueran De sus contornos Que saliera de allí, de la región Y Cristo accedió a irse Segundo ruego El primero dijo no, el segundo dijo sí Entonces, bajo la expresión de la libre O de su libertad de los gadarenos Le pidieron que se fuera Y el Señor sencillamente se fue Cristo siempre respetará la elección de los hombres Aunque eso le traiga consecuencia al hombre Cristo respetará tu elección Si tú quieres vivir como estás viviendo Quieres vivir en el pecado, en la maldad, en la corrupción Dios no se meterá más allá Pero si tú decides vivir para Él El Señor vendrá con todo para ayudarte Y eso es una realidad Entonces cuando Jesús se iba Para el tercer ruego Y dice que el endemoniado ya libertado Le pide y le rogó Que le dejara ir con Él Nuevamente el Señor Jesús le dice No, Cristo no lo dejó Puesto que ahora estaba a sus órdenes. Porque era un hijo de Dios. Era un cristiano. Era un creyente. Pertenecía a su reino. Y por lo tanto estaba al servicio de Cristo. Él le dice no. Porque ahora tiene que obedecer órdenes. me ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Por supuesto cuando tú ves. Que este endemoniado era un caso extremo. Pero con todo hermano querido. Al mismo tiempo es una advertencia. De lo que... De alguna forma significa para nosotros Los seres humanos que no tenemos la fuerza Que no tenemos la capacidad que no tenemos El poder ni la energía para poder Libertarnos nosotros mismos porque el Poder del pecado y de satanás no podemos Romperlo nosotros Pero esto nos muestra a nosotros que Jesús sí puede hacerlo por eso es tan Importante que tú entiendas que clamando Al señor tú serás libertado que pidiéndole ayuda al Señor tú recibirás la ayuda que necesitas. Tus cadenas se romperán, tus ligaduras se romperán. El pecado tendrá que irse porque tu vida será cambiada y transformada por el poder de Dios. Él tiene el poder para libertad. Y en esta historia vemos que el poder Del enemigo, el poder de Satanás, el poder De los demonios no tiene Nada en contra de Cristo En el sentido de que no tienen autoridad Sobre Él, Cristo tiene Toda la autoridad sobre los Demonios y sobre los espíritus Por lo tanto si hay alguna lucha Espiritual en tu vida, si hay alguna Presión demoníaca en tu vida En esta hora es el momento para que tú Le pidas ayuda al Señor y Él Te libertará, Él romperá Las cadenas y te hará libertar libre Bendito Dios Solo Jesús puede hacerlo Y solo Él puede libertarte Ponte de pie hermano querido Ponte de pie Esta historia es fascinante En muchos aspectos Y hemos tratado de tocar El máximo de aspectos que esta historia nos muestra Aprendiendo de ella Lo que Jesús puede hacer No hay límites Para el poder de Dios No hay límites Para el poder del Señor Solo Tienes que creer Confiar Que Él hará lo que tiene que hacer La región de Gadara La región de los gadarenos una región azotada por demonios. Y quizás tú y yo vivimos en regiones en las cuales, sin duda, la influencia demoníaca y poder del diablo se ha movido tremendamente. Cuando tú oyes de homicidios, asesinatos, gente que se suicida, gente que mata a otros, hay un poder demoníaco moviéndose. Pero tú y yo estamos aquí la presencia de Dios está en nuestra vida. Y podemos romper todo aquello en el nombre de Jesús. Y yo entiendo y tú entiendes por esta palabra que la única manera es que Jesús liberte a alguien. Pero cuando Jesús liberta a alguien no lo liberta para que vuelva a su antigua vida. Sino para que tenga una nueva vida. Para que vuelva a su familia y vuelva a ser la voluntad de Dios. Hermano tienes una gran responsabilidad y yo también la tengo. Quizás el Señor no nos ha permitido hacer lo que queremos hacer. Este hombre quería ir con Jesús Oh hubiera sido extraordinario Pero Jesús no le permitió Quizás tiene sueños, anhelos, deseos Y a veces Dios no permite esos sueños o anhelos O quizás no es el tiempo, no es el momento Pero mientras estás aquí Tienes que hacer tu mejor esfuerzo Para servir a Dios, para hacer su voluntad Para llevar su evangelio Para hablarles a los demás Para hablarles a los demás Acerca de Cristo Él te ha dado esta responsabilidad Y te dice tal como le dijo A este hombre libertado Vete a tu casa Y cuéntale a los tuyos Cuán grandes cosas ha hecho El Señor contigo Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor el tiempo ha pasado Rápidamente Hoy te agradecemos Señor por esta palabra Te agradecemos por la administración Que nos has dado Gracias por tus hijos, Señor, que atentamente han escuchado esta palabra Y que a través de ella, Señor, aprendan también lo que es tu voluntad y tu propósito Bendigo la vida de tu iglesia, bendigo la vida de tus hijos, Señor Que esta instrucción en esta mañana, Señor, sirva de mucho en sus vidas Que luchen con toda fuerza, Señor, confiando plenamente en tu presencia tú eres el que liberta y rompe cadenas y ligaduras en el nombre de Jesús agradecemos esta tu bondad y esta tu misericordia hoy para tu gloria amén y amén Señor aleluya bendito Dios dale ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios Dios gracias Señor Jesús gracias por tu misericordia gracias por tu bondad Señor aleluya puede sentarse hermano querido hermana amada gracias damos al Señor por su palabra y espero que esta palabra le sirva mucho en, en su vida diaria en la lucha constante que tenemos nunca nunca deje que su fe flaquee y pierda su confianza en el Señor. Bendito Dios. Para el día de mañana, mañana lunes, 21 de mayo, es feriado. Y La región de Gadara es el mensaje que estuvimos escuchando a través de nuestro pastor Hugo Alfonso es Un hermoso mensaje que sin duda ha sido una bendición para quienes hemos podido estar escuchando escuchando y creemos que también a través de estos medios de comunicación ha sido una hermosa bendición para todos aquellos que han estado siguiéndonos a través de radio de televisión del internet esperamos que dios haya bendecido grandemente su vida y que por supuesto hayan podido recibir del el mensaje en esta mañana el mensaje de nuestro dios la región de gadara Ahí estuvo utilizando en el libro de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, varios versículos que nuestro pastor estuvo leyendo, un mensaje que eh, si bien duró varios eh, minutos, alrededor de un poco más de una hora, pero que sí sabemos que Dios ha bendecido nuestra vida en esta mañana. Y nosotros también queremos compartir con ustedes eh, las actividades que eh, quedan o que restan para esta semana. Sabemos que hay bastante trabajo también y nosotros queremos que ustedes puedan participar de cada una de las actividades recordando el día de mañana. Lunes 21 de mayo, un día feriado. Los jóvenes tienen su encuentro acá en el templo a partir de las 10 de la mañana. Buscadme de corazón, es el eslogan que van a estar utilizando en este encuentro de jóvenes donde todos se van a reunir acá en el templo. Así que joven señorita que nos está escuchando, le invitamos también a que pueda asistir el día de mañana. Tres temas que se van a estar entregando y que sin duda van a bendecir todos vida, hermano Felipe. Eh, seguimos nosotros con el día martes 22, eh, comienza el segundo ciclo de la Escuela Bíblica, así que todos nuestros hermanos también cordialmente invitados a participar de lo que es la Escuela Bíblica acá en el templo a partir de las 20 horas. Y el día miércoles 23 de mayo nuestras hermanas Dorcas se reúnen también acá. En el templo, con el tema la separación y el desapego de los hijos. Hermano Felipe, usted nos comenta también ahí lo que está ocurriendo en el templo después de haber escuchado este mensaje. Amén. Un hermoso ambiente aún en la presencia del Señor, después de este hermoso tema, el cual llevaba por título La Región de Gadaras, eh, acerca de lo que es la guerra espiritual en el libro de Marcos 5 del 1 al 20. Ha sido un hermoso tema para cada uno de nosotros. Hemos sido grandemente ministrados, enseñados con respecto a... Aquello que declara la palabra de Dios acerca de ese hombre que tenía esos demonios, ¿cierto? Que es algo tan real en estos días, que es algo tan real. Cada día se ve en diferentes personas también hoy en día, pero sabemos que el Señor Jesucristo de alguna manera a través de su palabra también hoy liberta a las personas. Hermana Cati, vamos a dar el paso a las alabanzas. Aún sigue en este momento aquí dentro del templo, así que damos pasos a eso. a ti es la alabanza que estábamos escuchando entonado por el grupo Renuevo, una hermosa alabanza eh, que nos hace ver que cara a cara le veremos a nuestro Señor Jesucristo un día y esa es nuestra esperanza, es en nuestro anhelo y hoy nos preparamos acá en estos cultos alabando el nombre del Señor con todo nuestro corazón y esperamos que usted también junto a nosotros se prepare para ese acontecimiento maravilloso que será ese día cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Felipe, usted en el templo nos comenta... Eh, lo que estamos viviendo. Ya estamos a minutos de Amén. concluir con lo que es este culto de celebración también. Sí, me encuentro aquí el, con mi hermana Valerie y vamos a hacerle algunas preguntas. Hermana Valerie, ¿cómo se encuentra usted en esta mañana? Bendiciones, mi hermano. Hoy día la palabra nos habló claramente porque a veces uno eh, olvida en parte que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones. A veces pasamos por situaciones y muchas veces nosotros preguntamos por qué ¿O para qué? Pero olvidamos que eh, siempre el Señor es el que tiene el control de toda situación. El, nuestro pastor, eh, eh, no hay eh, nadie que nos pueda ayudar en ciertas situaciones, solamente es Dios el que puede obrar en nuestras vidas. Amén, hermana Valeria. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su posición como madre, como hija del Señor, ante lo que enfocaba nuestro pastor como guerra espiritual? Sabemos que como iglesia del Señor... Eh, no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra potestades de la región celeste como, ¿Cuál es su posición frente a esa guerra espiritual? frente a su familia frente a sus hijos frente a su hogar eh, Sí, porque debemos estar preparados Y nuestra, nuestro Señor nos entregó armas para ellos Como son la oración, el ayuno La lectura de la palabra el estar apercibido frente a ellos Porque es la única manera que tenemos De defendernos contra ellos con la ayuda del Señor todos podemos salir adelante en toda esta situación muchas gracias muchas gracias bendición amén esas son las apreciaciones con respecto a lo que fue la palabra del Señor eh, hermana Cati eh, veamos que nuestros hermanos y hermanas también Dios les habla y les ministra de alguna manera diferente a cada uno de nosotros conforme a la necesidad espiritual de eh, lo personal y vemos como ella también eh, lo decía frente a sus hijos frente a su familia Eh, métodos como la oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, la lectura de la palabra, la oración y el ayuno eh, son armas poderosas para enfrentar este tipo de guerra espiritual frente a esta hueste de maldad de Manacati. Así es hermano Felipe, que importante es que podamos escuchar y entender este tipo de mensajes también que principalmente tienen ese objetivo de poder darnos esas, esas armas para poder pelear esta batalla espiritual la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esa, esas huestes celestiales, esos poderes que, que son eh, demoníacos y que nosotros debemos tener esos poderes para poder enfrentarlos y dar esa pelea que nosotros sabemos y conocemos que tenemos al más grande de nuestro lado así que un hermoso mensaje que sabemos ha bendecido hoy nuestra vida amén hermana Katia aquí dentro del templo seguimos con las alabanzas y queremos compartir estos momentos junto a nuestros hermanos cuando de Só presidi, só nas batalhas, oh que eu sou livre, só nas batalhas, oh eu sou livre, Casa de cerca todos juntos Soy feliz Cristo me salvó chavo so A mayores puede la fe pero no nada se compara cuando su espíritu te libra buscando él te libra eres libre de verdad oh yo soy libre oh yo soy libre, oh, yo soy libre. las cadenas del diablo sobre fi y solas con todo oh yo soy libre oh yo soy libre oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano Ya lo juro prefiri, y son las palabras sin libre, hoy os la mano, gira por la calle, sigue el fondo del norte del sector. Sigue el fortabajo, sigue por Por el nombre del Señor. ¡Sí, señor! Un hermoso ambiente tenemos ahí en el templo estas últimas ya alabanzas que estaba entonando el Grupo Renuevo y todos nosotros junto a ellos esas alabanzas que entonamos a nuestro Dios, así que esperamos que ustedes también hayan sido bendecidos y estén con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo y hayan podido también recibir la palabra de nuestro Dios hoy ministrada a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos y eh, ya prontamente tendremos también a nuestro hermano Felipe desde el templo por que parece que continúa ahí ese ese hermoso ambiente de alabanza, hermano Felipe. Sí, hermanacati, quiero en esta oportunidad ya despedirme de lo que es este RCN eh, de esta de este momento, se están las alabanzas detrás de fondo y por mi parte despedirme, así que muchas bendiciones para nuestros hermanos que están ahí a través de Radio Mesora Semaus y también de Televida, así que vamos a compartir este momento las alabanzas. de alabanza, estábamos viviendo ahí en el Centro Familiar de Adoración Siloe y al terminar este culto de celebración un hermoso culto que hemos estado viviendo en donde creemos también que cada uno de aquellos que han estado en nuestra sintonía han sido bendecidos por la presencia de nuestro Dios y ya para ir terminando nosotros queremos recordarles la información para esta semana alguna de las actividades más importantes que hay Eh, ya eh, pronosticadas para estos días, el día de mañana recuerde feriado 21 de mayo el encuentro de jóvenes a partir de las 10 de la mañana todos los jóvenes cordialmente invitados a participar y el día martes 22 de mayo la Escuela Bíblica Siloe, a partir de las 20 horas, eh, el inicio de este eh, nuevo ciclo, así que usted puede también acercarse, a asistir y eh, poder estudiar a más a fondo las, las escrituras, que sin duda hay hermosos temas, está el, la materia de extras y misiología y evangelización. Así que sin duda hermosos temas que se van a estar tratando durante este nuevo ciclo. Y recordarles también para el día sábado 26 de mayo a las 7 de la tarde, Noche de Milagros. Esperamos que usted pueda invitar a alguien que no conozca a Cristo y también invitar a alguien que a lo mejor eh, tenga alguna enfermedad, algún eh, problema físico, pueda traerlo y esperar y creyendo que Dios también puede obrar un milagro en estos días. Así que ahí está la invitación para estas actividades que hay programadas para esta semana y usted puede agendarla sin no perderse ningún momento, ningún detalle, ningún culto especial que vamos a estar realizando. Y ya para ir terminando nosotros con esta transmisión también Queremos ir a agradecer a nuestro Dios Por esta oportunidad que nos da de poder compartir junto a ustedes Así que acompáñenos a este momento de oración Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia estamos, Dios mío, una vez más. Y ya al concluir esta transmisión y este culto, Señor, te damos infinitas gracias por hablarnos una vez más, Señor. Te agradecemos por tu presencia maravillosa fluyendo en medio de nosotros. Gracias por esta oportunidad de poder reunirnos junto a nuestros hermanos y adorarte, Señor, y bendecir tu nombre y agradecerte y exaltarte, Señor, por cuán bueno tú has sido con nosotros. Dios mío, en esta hora pedimos que tu presencia continúe con todo nosotros nuestros hermanos, con todas aquellas personas que estuvieron hoy siguiendo esta transmisión, Dios mío, que tú hayas bendecido su corazón, su vida, Señor, que les hayas entregado esas herramientas necesarias, Padre Eterno, para pelear esta batalla, Dios mío, y salir vencedores, porque sabemos que estamos con el más grande de nuestro lado, Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por tus bondades y tus tu misericordias, Señor, y por hoy bendecir nuevamente nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad que nos ha dado de poder compartir... Junto a cada uno de ustedes Y esperamos que Dios les haya bendecido Grandemente, nosotros nos despedimos A nombre de todo el equipo de RCN Que ha estado trabajando durante Todo este culto para poder llevar Las mejores imágenes, el mejor audio Y lo mejor para que ustedes también Hayan recibido de esa bendición En esta mañana, que Dios les bendiga Grandemente, manténganse en nuestra sintonía Radio Maus y Televide Y 24 horas de programación Para ustedes, nos volvemos a encontrar Durante la semana, si Dios así lo permite mi que Dios les bendiga en abundancia. RCN presentó culto de celebración. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.